pero Menor, en ese momento hace el gol y que sientes? no no, tranquilidad este, a veces cuesta que que, hay, que la mucha gente entienda que esto es fútbol y que este Uno es un ser humano, se puede tocar una vez, pero viene la revancha, hay que estar tranquilo, hay que trabajar fuerte durante la semana y sobre todo no perder la calma y la tranquilidad que, que tiene que tener un jugador para reponerse en un momento difícil. ¿Dónde nace el triunfo de la liga? En el trabajo del grupo, en el esfuerzo de todos, trabajamos todos para el mismo objetivo. Esta es una lajuela que tuvo cuatro, cuatro seleccionados ahí que no estuvieron y este, jugó muy bien los que lo hicimos. Y bueno, yo creo que eso es lo importante: que nos hacemos fuerte, que independientemente de quién juegue, a la lajuela sale a proponer los partidos y a tratar de ganarlos. son un desahogo, minor, ¿La rotación para hacerlo personal por lo que ha pasado el partido Santos? Una tranquilidad, nada más. El apoyo de mis compañeros fue fundamental. Durante la semana tuvimos una, una charla. en el Camerino y sentí el apoyo de ellos, el apoyo de, de la afición también. Hoy a la, al, cuando pitaron penal, escuchar que, que coreaba mi nombre toda la afición para que lo tirara, yo creo que eso dice mucho, que te respaldan y muy agradecido con ellos la verdad y, y también con, con algunas personas que, que me llamaron con mi familia y dedicarle a ellos, pero sobre todo a mis compañeros, que, que en el Camerino pues siempre uno siente el calor y el apoyo de ellos. para recuperar esa confianza tal vez del último partido contra Santos. Muchísimo porque tenemos una semana difícil. Ahora Cartago después de ser vamos a jugar contra Motagua, la Conca Champions. entonces es una semana vital para nosotros para poder lograr acumular puntos y, y pues, lógicamente mantenernos en el primer lugar. Bueno, ¿en ese penal que fue el, ¿No, no lo quiso tirar usted o ya estaba elegido Sarvas, ¿cómo fue la cosa? Porque la oficial no, lo pidió. Ya Marcelo, ya Marcelo eh, este, estaba designado para que lo tirara. Y como le digo, yo agradecerle a la afición porque la verdad que sentir el apoyo en la gradería cuando curiaron mi nombre para que tirara el penal, eso me, me, me compromete aún más es con esta ven, afición y agradezco el... a ellos.